que nos va enviar el 24 de junio. El Estado sin Estado de Palestina. Los líderes de Occidente cacarean del proceso de paz que al final de cuentas no es otra cosa que un congelamiento de la opresión. La victoria de Barack Obama ha generado expectativas en el mundo que han rebasado la realidad para llegar al absurdo. Esta tendencia, en parte, es evidentemente impulsada por los medios corporativos, que ya no dan reportes de las noticias, sino que producen lo que podríamos llamar las prenoticias Predicen lo que pasará o lo que podría pasar para que la competencia no les robe la primicia informativa. Y en el viraje brusco de las noticias a la opinión, proyectan a Obama como líder mundial en formas que son simplemente irracionales. Esto se vio en víspera de las elecciones presidenciales iraníes, donde el reportaje vaticinó la victoria del candidato de la oposición, mir Mirjoseín, y la caída del irascible... Mahón Abraham Adahat. Una vez pronosticado el resultado, las cabezas parlantes empezaron a opinar sobre la influencia global de Obama en las elecciones. De la misma manera, mucho del reportaje se centró en la línea más dura de Obama hacia los israelíes. Por ejemplo, su llamado en el Cairo a un congelamiento de los asentamientos israelíes. La política estadounidense hacia Israel es tan cesada a favor de Israel que un alto... En la construcción de asentamientos ilegales en el territorio palestino es visto como línea dura. Por su parte, los ultraderechistas israelíes, muchos de los cuales apoyan el recién electo presidente Benjamín Netanyahu, han pegado carteles por todas las partes de Tel Aviv con imágenes de Obama con Kefina, pañuelo palestino, engalandada con palabras odiador de judíos y antisemita en inglés y en hebreo el congelar una situación funda funda fundamentalmente injusta es mantener el status quo que deja al pueblo palestino en una situación totalmente injusta e insostenible. Y para el colmo, Netanyahu recientemente rechazó el congelamiento exigido por Obama a la vez que anunció su supuesto apoyo para un Estado palestino, pero desmilitarizado, con sus relaciones exteriores controladas por Israel. Este es un Estado solo en el sentido de que los anteriores bandidos ...Bantustantes, sudafricanos, eran territorios independientes... Es, de, ...es decir, de ninguna manera es un Estado. A los palestinos les arrebatan sus mejores tierras... ...para imponer asentamientos israelíes... ...que las convierten en queso gruyé... ...encarcelan a su parlamento, racionan su propia agua... ...y derrumban sus casas con excavadoras. Mientras tanto, Israel, no solo el poder militar más fuerte de la región... ...sino un Estado con armas nucleares no declarados... ...acepta la idea de un Estado palestino pero solo si está desmilitarizado, y esto se considera como progreso. Desde el corredor de la muerte soy Mumia Abu Yamal, 15 de junio del 2009. Ahora continuaremos con una noticia que nos arriba desde Turquía. Exigencia de libertad por la presa política turca, gravísimamente enferma Guler Cere. A través de acciones solidarias en Estambul y en Antakya, el 24 de junio, familias y solidarios militantes de la Tayad, Asociación de Ayuda y Apoyo entre las Familias de los Presos, exigieron la libertad de Guler Cere, paciente de cáncer y presa política desde hace 14 años, acusada de militancia en el DHKP en Estambul. Familias de la Tayad se reunieron delante del Palacio de Justicia abriendo una pancarta diciendo, aislamiento, mata, libertad por Guler Yer, y se quejaron ante la tribunal el tribunal contra aquellos responsables por el hecho de que Dier no haya sido escarcelada hasta hoy, a pesar de su enfermedad, se vuelve más y más grave. En Antakia, Tayad organizó una acción en la plaza Ulus. Había una pancarta diciendo «libertad para Guler Zerer» y llevaron su foto en la acción. Los manifestantes en ambas acciones gritaron las consignas «basta con el aislamiento en las cárceles, libertad por Guler Zerer, libertad para los presos políticos». Guler está en la cárcel desde hace 14 años. Es una sobreviviente de la masacre en las cárceles turcas el 19 de diciembre del 2000. En 2008 fue diagnosticada de cáncer de boca, que se extendió también a la cabeza. Comenzó una campaña bajo el lema Libertad por Guler Zerer, exigiendo su escarcelación considerando que está todavía en la cárcel a pesar de su enfermedad volviéndose más y más grave. La campaña llama a escribir cartas de solidaridad a Zerer, y enviar fax de protesta al ministro de Justicia de Turquía, para más informaciones. Aislamiento. El 19 de diciembre del 2000, la dictadura fascista organizó una operación simultánea en 20 cárceles de toda Turquía, asesinando a 28 revolucionarios, lisiando docenas de ellos y llevando a todos los presos políticos a las cárceles de tipo F. La ferocidad de la masacre y la inmoderación de la violencia también tenían el objeto de crear un ambiente de temor y de incapacidad en toda de la sociedad. Los presos revolucionarios respondieron al ataque con una resistencia sobrehumana. Las huelgas de hambre hasta la muerte hizo fracasar el plan del Estado, de conseguir los presos que se sometan a él. Se sometan a él. Mostró que la resistencia y la, y la traición de nunca someterse continuarán también en las cárceles de, de tipo F. Esta fue la gran conquista ideológica del, del proceso legendario de las huelgas de hambre hasta la muerte. En la masacre del 19 de diciembre y en las huelgas de hambre murieron 133 revolucionarios. The radiant moon, the storming of poor June, all the life running through her hair. Approaching guiding light, our shallow years in front dreams are made winding through my eyes. Continuem amb l'apartat de notícies on parlarem de la situació concreta de diferents presos que estan repartits per l'Estat espanyol com Montes Neiro, Òscar Herrero, Amadeu Casellas, Mauricio, Antonio Nieto, etc. Comencem per Montesneiro que segueix en vagada fam. Lunes 29 de juni. <coughs> Lleva entre rejas por delitos menores des de 1976 i està en huelga de hambre per reclamar un tratament mèdico per a la hepatitis C. Colectivos hablan de una cadena perpetua encubierta por fallos legales. Miguel Francisco Montesneira lleva ya en huelga 50 días. No recoge su bandeja del comedor de la prisión provincial de Jaén II, ni tiene intención de hacerlo hasta que no lo lleven a un hospital donde puedan tratarlo de su hepatitis C, por sus dolencias en su pulmón y otros achaques. La salud del preso más antiguo de España tiene 59 años y lleva en prisión desde 1976 casi ininterrumpidamente. Es muy precaria. Su hermana encarnación teme incluso por su vida. Es al menos la tercera vez en su larga trayectoria carcelaria que se pone en huelga de hambre. montesneira le vio la cara por primera vez a un juez cuando tenía apenas 12 años. Fue un desgraciado accidente de juego, de juego entre chiquillos, dicen sus familiares. Después ha acumulado un voluminoso historial delictivo. Siempre delitos menores, falsedad de documentos, varias fugas de prisión, recaptación, muchos robos, desórdenes públicos y desacato. ...y ningún delito de sangre, insiste en su entorno. Desde que en 1976 ingresó en prisión por primera vez... ...sólo ha pisado la calle gracias a, a pequeños permisos penitenciarios... ...y de algunas temporadas en libertad condicional... ...la más prolongada de todas entre 1994 y 1997... ...pero por acumulación de causas y penas, más de 15 volvió a prisión... Su caso es tan excepcional que incluso las asociaciones humanitarias vinculadas al mundo penitenciario, como Coordinadora de Barrios, Enlace o Asociación Pro Derechos Humanos, han reclamado que se le conceda el tercer grado, ya que se encuentra cumpliendo una cadena perpetua encubierta, según publica el diario El Mundo. Encarnación Monte, su hermana, insiste que, de, que detrás de muchos de los años que lleva encarcelado Miguel, Fran, Miguel Francisco hay un problema de fallos de la aplicación de la ley, en la familia están convencidos de que no se le han aplicado correctamente las disposiciones legales que regulan la acumulación de condenas y que el preso más antiguo de España ya debería estar en la calle desde hace años. En la cárcel existen pocos protocolos muy estrictos de control de la salud cuando un recluso se pone en huelga de hambre, que se están aplicando a Manuel Francisco, aunque coma no saciará su hambre, hambre de libertad. Continuaremos con una noticia que nos ha arribado a la... ...Oscar Herrero en huelga de hambre y sed en Brianz... ...Oscar Herrero Sánchez alias El Pijo... ...preso actualmente en el módulo 6 del centro penitenciario de Brianz 2... ...se encuentra en huelga de hambre y de líquido... ...desde el día 9 de junio del 2009... ...los motivos que le han llevado a la huelga... ...hacen mención a las mentiras de todo el equipo de trata y miento... ...hacia sus padres y hacia su propia persona... ...parece ser que en la ronda San Pedro número 31... ...la asistenta social le dijo a sus padres... ...que le aprobaban el permiso solicitado en abril y en verdad se lo han vuelto a denegar. El pijo dice que está harto de mentiras y embustes, harto de todo, por muy y mucho que, que te portes bien, como lo llevo ahora un año peor. No tengo ganas de seguir luchando, continúa diciendo. Estoy harto de la mierda del sistema que tienen los equipos de tratamiento. Los culpables de todo lo que pasa en prisión es de ellos. El régimen no tiene <coughs> régimen no tiene autoridad para nada. Les han quitado las responsabilidades. Esto es trata y miento. Solo vienen a justificarse el sueldo. No hacen nada, solo engañan a las familias y a los presos. El pijo calcula que en ocho días le llevarán a la enfermería o al hospital. Pues lo mío es, es hambre y líquido. Llevo más de diez meses que no me viene a ver nadie del equipo de tratamiento. Aquí nadie se preocupa por ti. Solo vienen a hacer el paripé y el pasapalabra o pasa la bola. «Aquí solo dan los permisos a los abrelatas, violadores, pedrastas y maltratadores, y a los extranjeros sin papeles, que en el primer permiso se vuelven a su país, se fugan». «Su escrito concluye haciendo responsable de todo esto a la consellera de Justicia, Montserrat Turá, que, como siempre he dicho, no quiere ni sabe hacer sus deberes. Eso sí, cobra su pedazo de sueldo y vivir del cuento a costa de los presos. Lo hace de maravilla». Seguim amb el cas de l'Amadeu Casellas, que... Al día 16 de junio va a abandonar la vaga de fam que estaba duena terna y va a decir estas palabras. Amadeu Casella Ramón, prisionero político libertario por motivos de salud, dejó voluntariamente la huelga de hambre que venía manteniendo desde el día 24 de mayo, esperando que desde fuera se siga presionando hasta que salga de la cárcel. Agradezco a todo el mundo su apoyo. Espero que lo continúe teniendo. A més a més, eh, ens ha arribat també un comunicat que va escriure eh, poc després de deixar la vaga de fam. Us llegim. Como muchos de vosotros ya sabeis, los sicarios de Montserrat Tura y Albert Batlle, apoyados por el juzgado de vigilancia penitenciaria con su silencio, me han intervenido toda la correspondencia, tanto de entrada como de salida. Los motivos quieren silenciarme porque estoy sacando sus trapos sucios, que tan cuidadosamente intentan ocultar. También me han prohibido todas las comunicaciones. Con esto pretenden criminalizar a todo mi entorno social y político, cuando los únicos criminales son ellos. ¿Cómo justifican más de 30 muertos en uno de, su, en uno de sus centros de exterminio como en, como en el que estoy, Brians es II, en menos de dos años? Pero la corrupción de estos sicarios en todos los centros de exterminio tienen nombres y apellidos. es posible Es posible que el próximo asesinato sea el mío, porque soy un problema para ellos, no consiguen doblegarme. Y por más que quieran silenciarme con esta intervención de las comunicaciones, siempre encuentro a alguien que me saque los comunicados. Por otro lado, como muchos de vosotros sabéis, me encuentro en la enfermería de este centro de exterminio, recuperándome de la huelga de hambre. Nada más lejos de la realidad, cada uno de nosotros vale por mil de ellos. Yo me encuentro mentalmente más fuerte que nunca, aunque esté tocado físicamente, pero cuento con todos vosotros y la moral que me dais. Es mucho más fuerte y resistente que estos muros con alambradas y que... Y sé que juntos la victoria será nuestra. El fascismo y sus secuaces tienen los días contados. Si han caído a lo largo de la historia todos los regímenes fascistas, este también tendrá el mismo fin. Solo es cuestión de, de perseverancia y lo conseguiremos. No depende de ellos, sino de nosotros, y nosotros podemos. Ánimo. Salud y anarquía. Desde la CNT nos han enviado un comunicado en la situación actual del Amadeu. El viernes 26 de junio hemos vuelto a visitar a Amadeu Casellas, los compañeros de la CNT. Aunque ya han transcurrido 10 días desde que Amadeu Casellas dejó la última huelga de hambre, sigue ingresado en enfermería con el objetivo de que cese en su afán de escribir. Efectivamente, enfermería resulta más reducida y limitada en dimensiones que un módulo y, por lo tanto, más fácil de controlar. Sin embargo, todos los intentos por censurar los escritos y comunicados de Amadeu son en balde. Recientemente han salido a la calle y están pendientes de que lleguen y por tanto publicarse dos comunicados relativos, una una Montserrat de Justicia y otro Antonio Boyuelo, inspector de Dirección de Instituciones Penitenciarias, y no cesará la luz de escritos de denuncia contra todos aquellos que han hecho la vida imposible a los prisioneros en las cárceles durante todos estos años. Ahora continuaremos con el con un presquio de un Mauricio, que es de Guinea Ecuatorial. Eh, Mauricio M.R., natural de Guinea Ecuatorial, lleva preso un año en la cárcel de Picasen por error. Un fallo en la identificación de, una, de un compatriota y que no se cotejaran las huellas dactilares desencadenaron su ingreso en prisión. Allí continúa, a la espera de que el juzgado dé el visto bueno para su puesta en libertad, según fuentes de la cárcel valenciana. El drama para Mauricio comenzó a gestarse en mayo del 2007, tras una detención en Las Cañas por aquel entonces el mayor punto de droga de la ciudad y suministro. Además, de buena parte de la comunidad, un comprieto fue detenido durante una redada de las muchas que se hacían periódicamente en el lugar. Se le tomaron las huellas tactilares, pero no dio su nombre auténtico a los agentes. El arrestado facilitó los datos de otra persona, en este caso Mauricio. Ambos son de Guinea Ecuatorial. Posiblemente incluso se conocían. Orden de busca y captura. Según explicado las mismas fuentes, al cabo de unos meses se dictó una orden de busca y captura contra esta persona. Mauricio es detenido e ingresa en el módulo de preventivos de Picassén, donde aguardan los acusados a la espera de juicio. Durante su primera etapa en la prisión valenciana no dejó de luchar por su inocencia. Según las, fu las fuentes del centro, envió diversas cartas a las autoridades judiciales siempre subrayando que él no era esa persona. Nada surgió efecto. Sus, na sus demandas cayeron en saco roto. Y llegó al juicio. Y fue condenado. Cuatro años de cárcel aparecieron en el horizonte de un hombre que decía que era inocente. Fue entonces cuando tomó una medida de presión habitual en las cárceles españolas, aunque en contadísimas ocasiones se logra un beneficio. Mauricio se puso en huelga de hambre. El protocolo de instituciones penitenciarias para estos casos es que cuando un preso adopta esta decisión envía un escrito a la prisión de la cárcel en el que argumenta los motivos de su ayuno. Estos pueden ser de los más diversos, desde la solicitud de más permisos pasando por un cambio de módulo. Habitualmente muchos escriben que son inocentes, pero la realidad es bien distinta. Excepto en el caso de Mauricio, él sí que, sí que no era culpable, según se ha, se ha conocido ahora. Responsables de la prisión acudieron a hablar con Mauricio. Este trámite también está dentro de la normalidad. Pero durante la conversación y mientras éste relataba la extraña historia, los funcionarios sospecharon que algo de cierto había en todo aquello y se pusieron manos a la obra. Además, el hombre aseguraba que sabía quién era el culpable. Mauricio persistió en su protesta de ayuno. «Yo ya me he puesto y voy hacia adelante», les dijo el preso cuando le pidieron que desistiera. Desde el momento en que, en que un interno toma una decisión de este tipo, se le somete a un estricto control médico, que también incluye análisis periódicos. Pese a lo prolongado de la huelga de hambre, Mauricio no tuvo que ser trasladado a la enfermería, como suele ocurrir en ayunos tan largos. «Algún día se mareó, pero se encuentra bien», insistieron las fuentes. El destino además le jugó otra, otra carambola propia de la peor de las comedias. El azar quiso que la persona que le había inculpado fuera encarcelada también. Y para colmo compartió celda con el falso acusado. Esto todavía debió indignar más al propio Mauricio. El pasado viernes el, guinea, el guineano decidió poner punto y final a su protesta. Un hecho fue el detonante de este cambio, la prueba que llevó a la dirección de la cárcel de Picassén. Efectivamente, Mauricio tenía razón. Sus huellas no coincidían con las que un primer momento se tomaron al hombre que dio sus datos. Así se demostraba en la prueba que mandó la policía a la prisión del pasado viernes, pero además Mauricio tenía razón en otro punto de, de su denuncia. Las improntas correspondían con las de su compañero de celda. Esta documentación ya se encuentra en el juzgado. Desde la prisión de Picasso no, no dudan de que Mauricio saldrá en libertad porque solo estaba condenado por este delito. No obstante, tiene todavía un juicio pendiente. Continuemos con la situación de Antonio Nieto Galindo. Pres, Política, la Coppel. Antonio Nieto Galindo. Quieren que cumpla perpetua en Francia después de 35 años a pulso en España. <coughs> Antonio Carlos Nieto Galindo cumple a pulso en los próximos meses 35 años en prisión, sin haber matado a nadie. Entre otras cosas, está pagando numerosas condenas por delitos que no ha cometido. A día de hoy todavía lucha porque se realice una prueba antropológica. Pomética ...comparativa cuyos resultados puedan demostrar su inocencia en varios atracos. Antonio ha sufrido tantas, tanto las torturas franquistas como las de la democracia. Fue un miembro destacado de la COPEL, coordinadora de presos en lucha... De lo, ...de lo cual guarda inmorrables recuerdos en su cuerpo. Es un hombre de grandes valores y sobre todo es extraordinariamente fuerte... ...tanto como para mantenerse vivo y cuerdo después de tanto sufrimiento. A pesar de tantos años en prisión tiene una familia que le adora... ...y que le apoya incondicionalmente su esposa Ángela y sus tres hijos, María de 22, Antonio de 10 y Álvaro de 7. Desde el año 2005 vive otra terrible injusticia. Francia le reclamó por varias condenas a cadena perpetua a las que la justicia francesa no le había condenado en rebeldía por delitos del año 1978. Dichas condenas fueron impuestas ilegalmente, con total fraude de ley y abuso de derecho, ya que según el Código de Procesamiento Penal francés, en su artículo 379-2, se impondrá condena en rebeldía al acusado que no comparezca sin excusa válida a la apertura del juicio oral. Pero la policía y la justicia francesa conocían su situación de preso en España desde febrero de 1979. Sin embargo, la justicia española, para quedar bien con los vecinos de Francia, ha acordado su entrega cuando acabe de cumplir los 35 años de prisión en España. Hace más de tres años que hay una abogada personada en la causa, Sylvie Reulet, y no, se le han, y no se le han trasladado los expedientes, porque según dicen en los juzgados, los expedientes son muy antiguos y no los encuentran, se han perdido. Todo esto ha sido denunciado en reiteradas ocasiones en la Audiencia Nacional, en los ministerios con correspondientes, etcétera, pero no se obtienen respuestas y tampoco soluciones. Con todas estas irregularidades e ilegalidades por parte de la justicia francesa, son inevitables algunas preguntas. ¿Con qué garantías entrega nuestro España a Francia Antonio Nieto Galindo si las condenas por las que se le reclaman han sido impuestas ilegalmente? ¿Cómo saber que se reclama a ese hombre si su abogada no tiene acceso a los expedientes porque se han perdido? ¿Cuál es la seguridad que tiene España de que va a tener un juicio justo? ¿A quién le interesa y por qué? que pase el resto de sus días en una prisión de Francia en vez de pasarlo viendo crecer a sus hijos después de pasar 35 años en prisión? Continuemos con una noticia que es vive arriba de Villabona, de Asturias. Villabona toda una vida tras las rejas. Al menos dos presos del centro penitenciario asturiano llevan más de 30 años en prisión por robos y agresiones. El preso más antiguo de España con 33 años de estancia en prisión y que ha obtenido el tercer grado tras protagonizar una huelga de hambre de mes y medio. ...ha puesto sobre el tapete el problema de las llamadas cadenas perpetuas encubiertas... ...esto es, la situación de aquellos reclusos que acumulan largas estancias en prisión... ...de incluso tres décadas, por delitos relativamente menores... ...en Villabona hay varios de esos presos... ...algunos de ellos como Lázaro Blanco Sabín... ...se ha convertido en toda una institución y lidera las terapias... ...para presos con el síndrome de inmunodeficiencia adquirida... ...después de largos años de deriva en la cárcel, según el mismo ha escrito... Blanco, nacido en Burgos en 1960, entró por primera vez en un reformatorio, en 1972, después de una infancia terrible. El primer robo lo hice con tan solo ocho años, asegura. Desde entonces ha encadenado condenas, algunas de ellas por agresiones en el interior de la cárcel. En 1976 entró en Carabanchel, la mítica prisión madrileña. Como él mismo ha recordado alguna vez, le tocó la época de los motines carcelarios, en los que corría la sangre de forma abundante. Desde 1983 su vida ha sido la cárcel a tiempo completo, Alcalameco, Valladolid, Valdemoro, Alicante, Villena, fuera Hace dos años, en 1997, terminó en Villabona y aquello posiblemente le salvó la vida porque ingresó en el módulo Sin Drogas, el experimento que está dando renombre a la cárcel asturiana y que demuestra que otro sistema penitenciario es posible. Este tipo de terapias dieron un, en la televisión una, un programa y salía que había algunos presos que se quejaban de estos, decían que era una secta. Aquí este preso por lo visto le ha ido bien, pero se ve que no todos están de acuerdo con el sistema que emplea en esta gente. Lázaro Blanco se ha convertido en uno de los, los apoyos de Villabona, puesto que acompaña a los visitantes, enseña los módulos, trabaja con los demás internos y coordina los talleres de salud. Quiero dar la cara, estuve mucho tiempo escondido. Ha dicho alguna vez este hombre que ha logrado sacarse de encima muchos de los estigmas del preso. Blanco está convencido de que la reinserción es posible en la cárcel y se puede salir de ella co convertido en un hombre nuevo. Ahí está su ejemplo. Uno de los, de los casos más duros que pueden encont encontrarse en Villabona es el de José Luis Rodríguez, conocido como Pepe el Carroza de 70 años, que empezó su vida a crucis carcelario en 1957. Desde entonces no ha estado más de un año fuera de prisión, siempre condenado por delitos contra la propiedad. Alguna vez ha dicho que se sentía más feliz en prisión que fuera de ella y se ha convertido en uno de la familia, para presos y funcionarios. En los últimos años ha disfrutado de permisos carcelarios. Durante uno de ellos hizo el camino de Santiago. Llegó tarde de permiso, pero llegó. Justificó su retraso enseñando la compostelana y los sellos de los de los albergues. Volvió porque en la prisión ha encontrado la solidaridad y el apoyo que se le escapaba fuera Y como en casa, ya se sabe. Pero hay más presos de larga duración que no han cometido delitos de sangre. Ricardo García, por ejemplo, lleva más de 20 años en prisión por narcotráfico. Después de varias décadas encerrados, muchos de estos presos sienten que ya no pertenecen al exterior, que su vida no tiene sentido fuera de, las, de los barrotes. Las drogas y la cárcel les han man, machacado y dejado sin arraigo en el exterior, por lo que no es extraño que algunos no deseen cambiar de situación. José Francisco montesneiro Se plantó tras haber envejecido en prisión y ver que delincuentes con peores delitos cumplían menos pena. Él pedía justicia. El valenciano Manuel Pinteño Sánchez, de 52 años, entró en prisión con 19 por varios robos. Lleva, por tanto, 33 años en la cárcel. José Luis Rodríguez, Pepe el carroza tiene 70 años, Se ingresó en 1957 por primera vez y nunca ha pasado más de un año seguido fuera. Para él es su casa. Ricardo García. No ha cometido delitos de sangre, todavía suma más de 20 años en Villabona por narcotráfico. Es otro, es otro de los ejemplos de las penas más largas de larga duración. Y para acabar este blog, una noticia que nos arribada de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía cambia de criterio y dejará de cobrar la comida en prisión a los presos beneficiarios de prestaciones no contributivas. Además, la Asociación por los Derechos Humanos denuncia la situación laboral irregular de los presos en relación a las condiciones del resto de trabajadores del Estado. La Asociación pro los Derechos Humanos de Andalucía ha logrado que, tras cuatro años de lucha judicial, la Junta de Andalucía modifique su criterio de no cobrar la comida a los presos andaluces que se efectuaba mediante el descuento directo en sus prestaciones no contributivas perciben estas prestaciones los ciudadanos con minusvalía superior al 65% o con 65 años y que carecen de recursos. La Administración autonómica se amparaba en dicha decisión en una sentencia del Tribunal Supremo del 20 del 12 del 2000, que consideraba que el coste de manutención de los pensionistas que ingresan en los centros penitenciarios era un ingreso computable a descontar del importe de la pensión. Las prestaciones no contributivas en el, do, en el 2009 se sitúan en 336,33 euros mensuales. Otras administraciones autonómicas ya no cobraban desde hace muchos años la alimentación, entre ellas Galicia, Cantabria, Cantabria Cataluña, Navarra, etcétera. mal al blog de judicis y detenciones y parlaremos de 600 euros de multa por maltratar a un detenido por, eh, está escrito por David Fernández los golpes y patadas que cuatro Mossos de escuadra opinaron a un detenido en una comisaría han merecido solo una multa de 600 euros para tres de ellos y la absolución de un mando El cuarto agresor es la sentencia de la primera instancia judicial que ha juzgado estos malos tratos, recogidos en una grabación de vídeo y cuya filtración a los medios de comunicación en marzo de 2006 provocó un escándalo. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona... ...presidida por la magistrada Ana engelmo considera que no ha habido delito... ...y les condena por una falta de lesiones y por excederse en el uso de la fuerza. Además impone una indemnización solidaria de 1.610 euros para el detenido. Y eso que la sentencia constata, constata que la reducción de detenido no se ajustó a derecho... ...y que fue desproporcionada la violencia utilizada para sujetar a Rubén Pérez. A los tres agentes condenados, Cristian Brieto Ferrer, Adrián López Puyol y Víctor Areste... Barrachina se les observaba en el vídeo, abalanzándose sobre el detenido y propinándole diversos golpes y patadas hasta reducirlo. El agredido afirmó en la vista oral celebrada el pasado mayo que perdió la conciencia y se, de y de se defecó encima. Se dará la circunstancia de que los agentes fueron denunciados por la propia conselleria de Interior, que había instalado cámaras ocultas tras el elevado número de denuncias por maltrato que se registraban en la comisaría de Barcelona de las Corts. Hasta recoger el fallo, los agentes abogados y allegados brindaron con cava en umbral próximo a la audiencia en el provincial. Los abogados de la acusación popular integrada por acción de los cristianos por la abolición de la tortura y la Asociación Catalana para la Defensa de los derechos Humanos. Ya han anunciado que recurrirán la sentencia que estiman injusta, tanto la acusación particular como popular, así como la propia fiscal. Habían exigido penas de prisión por delitos contra la integridad moral y falsedad documental, Los sindicatos policiales han intentado convertir la condena leve, a pesar de que la sentencia es taxativa respecto al uso desmedido de la fuerza. En prácticamente una absolución, solicitando la dimisión de Joan Saura, máximo responsable de Interior. El próximo julio finalizará la instalación de más de 2.000 cámaras en las zonas que guste las comisarias catalanas. Y a continuación una noticia que nos arriba desde Alerta Solidaria. Fa pocs dies donaven per tancats alguns casos oberts en contra d'independentistes catalans que participaven directe o indirectament en l'onada de cremes massives de fotografies del rei. Ara li toca el rebre una altra forma d'expressió més simple i primària, xiulà. La monumental xiulada que haguer de suportar el monarca Borbó el dia de la final de la seva copa, inútilment dissimulada per televisió espanyola, ha arribat a l'Audiència Nacional de Mà de la Fundació per a la Defensa de la Nació Espanyola. Les acusacions per ultratge a Espanya, injúries a la corona i provocació a l'odi contra part de la població per raó del seu origen nacional van dirigides contra les entitats Catalunya Acció i Esaïd, tot i que foren moltíssimes les organitzacions i destacades personalitats que feren comentaris oberts promovent i justificant la xiulada al borbó. Des de l'esquerra independentista denunciem un cop més el caràcter antidemocràtic de l'estat espanyol, defensat a ultrança per les entitats com la impulsadora de la demanda i que representen a la perfecció les escenes pàties, pàtries d'aquesta rampoina anacrònica i patètica que anomenen Espanya. Alerta solidària solidaritza amb les entitats amenaçades amb un nou procés polític judicial i seguirà promovent, com en el passat, tota mena de manifestacions de rebuig a qualsevol institució imposada com la monarquia espanyola. Unir el bloc d'informacions amb una notícia relacionada amb el Dia Internacional contra la Tortura que es va celebrar el passat dia 26 de juny. El passat 26 de juny, Dia de Mundial de Solidaritat amb les víctimes de la tortura, una representació espectacular i sense precedents de les diferents entitats i xarxes d'organitzacions de promoció dels drets humans, van fer públic un manifest en el que tiraven de les orelles al govern de Zapatero en matèria de la lluita contra la tortura. El manifiest va ser presentat en roda de premsa a Madrid per la coordinadora per la prevenció de la tortura, que agrupa 43 entitats com Alerta Solidària, l'Associació Catalana de Defensa dels Drets Humans, l'Associació de la Memòria contra la Tortura, Beatòquia, Institut pels Drets Humans de Catalunya, Justícia i Pau, o l'Observatori del Sistema Penal i dels Drets Humans de la Universitat de Barcelona. També Amnistia Internacional, l'Associació Espanyola per al Dret Internacional de los Derechos Humanos, l'Associació Espanyola de Neuropsiquiatria i l'Associació Pro Derets Humanos d'Espanya. De el contingut del manifest és un gerro d'aigua freda a les, a les pretensions del, del Govern d'erigir-se com el gran promotor del respecte dels drets humans. Només uns dies abans, el 17 de juny, en compareixença especial, la presidenta del Govern espanyol, Maria Fernández de la Vega, va anunciar que la implantació del Mecanisme Nacional per a la Prevenció de la Tortura començaria a treballar en poc temps amb un suposat acord per, amb la societat civil. El citant mecanisme, sorgit d'un protocol de les Nacions Unides signat i rectificat per l'Estat el juny del 2006, preveu la necessària col·laboració de les entitats civils de defensa dels drets humans per tal d'implementar una institució nova ...per supervisar l'actuació del cos funcional allà on s'apressin indicis de pràctiques de tortura. De la Vega va mentir i una inesperada onada d'entitats de tot l'Estat es van coordinar... ...per fer solemne la denúncia de la, de la presa de pèl que estem vivint. I els mitjans de comunicació han tancat files i han ignorat la notícia. El manifesti la indignació de la multitud d'entitats que treballen contra la tortura... ...i per la promoció dels drets humans. Les declaracions de De la Vega no són una casualitat. Fa massa mesos que les converses han estat unilateralment interrompudes, un any i mig, i l'Estat està fora de termini, dos anys, per donar llum al mecanisme. Al seu torn, institucions presentades com independents, com la Sindicatura de Greuges i les Defensories del Pueblo, fan moviments per assegurar-se i incloure la citant mecanisme dins de les seves funcions, desnaturalitzant així L'exigència de ser de nova creació i aportant una confusa visió del que és l'independència respecte als òrgans d'Estat. Ningú olvida a més el lamentable be històric d'aquestes institucions en l'empara de la pràctica de la tortura. És un estat on segueixen sent les entitats civils de promoció dels drets humans, les que querecorrerent als tercers canals i salvan, i saltant-se les vies oficials, fan arribar els testimonis de les tortures a e institucions legitimades per l'Estat espanyol, com les Nacions Unides o el Consell d'Europa. No és d'estranyar que la desconfiança sigui la tònica habitual. Ara, després de les paraules de la Vega i el tracte mediàtic dispensat al manifest de Madrid, encara ens queden menys dubtes. La lluita contra la tortura només depèn de nosaltres, a pesar del govern i sovint en contra del govern. Continuarem amb una altra informació que s'arri psiqui... per psiquiatras. Psiquiatres alerten de sèries d'eficiències salut mental en les càrceres. Expertos en psiquiatría legal y forense aseguraron hoy que España es un país de un país de con serias de deficiencias en materia de atención en salud mental penitenciaria y calificaron la situación actual como lamentable. En un sistema en el que el 25% de los reclusos padecen algún tipo de enfermedad mental y en muchos casos muy graves, así lo aseguró en rueda de prensa el presidente del comité organizador de la segunda conferencia temática mundial de psiquiatría legal y forense, Alfredo Calcedo, que se clausuró hoy en Toledo, Calcedo estuvo acompañado por por, <coughs> por con los doctores Iñaki Madariaga, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Legal y Consuelo Romero Urcelai, director de la terapia de la, del Hospital de Alta Seguridad de Bromur, Reino Unido. Estos dos últimos que incidieron con el análisis expuesto por Calcedo y señalaron que esta segunda conferencia temática mundial de psiquiatría legal y forense, que ha reunido a cerca de 400 participantes, ha sido un absoluto un absoluto éxito a nivel tanto científico como organizativo, informó la organización en nota de prensa. De este modo, el doctor Madariaga recalcó que el programa científico que ha articulado este encuentro ha sido de muy alto nivel y nos ha permitido comprobar que en España queda un camino muy largo por recorrer para equiparnos con sistemas de gestión de salud mental y en el ámbito forense de otros países desarrollados, como Bélgica o el Reino Unido. Por su parte, Romero apuntó que desde su, de su, desde su perspectiva como psiquiatra español que ejerce en un sistema de salud foráneo observa que en España hay graves carencias en el servicio de atención a delincuentes con problemas de salud mental. Muchos de los delitos cometidos por enfermos mentales en España habrían sido evitables con un buen servicio asistencial. Un, un enfermo que comete un delito con violencia va a la cárcel, pero si no recibe tratamiento en prisión, la posibilidad de que reincida una vez puesto en libertad es muy alta. Durante su intervención, Calcedo sostuvo que el nivel de asistencia a pacientes con enfermedades mentales en España es bueno, pero es necesario avanzar en el desarrollo y la puesta en marcha de servicios de psiquiatría forense con suficientes recursos y estrategias claras para abordar el seguimiento de los delincuentes con enfermedad mental, una vez son puestos en libertad. Muy por debajo de otros países. Los psiquiatras reunidos en el encuentro coincidieron en que la situación de asistencia comunitaria a reclusos con enfermedades mentales está muy por debajo de otros países como Canadá, Bélgica o Reino Unido. ...ya que aquí no existe un solo mecanismo para el seguimiento de estos delincuentes una vez son puestos en libertad con el consiguiente riesgo que supone para la sociedad. Ante esta situación, la problemática a la que se enfrenta la psiquiatría forense podría prevenirse con un tratamiento previo. Es necesario que los partidos políticos se sensibilicen se con la problemática de las familias de enfermos mentales y den a este a esta situación el tratamiento de lo que es un problema de salud pública argumentó el doctor Carcedo. Finalmente, recordó que la Asociación de Familias de Enfermos Mentales instó a la clase política a que desarrollara una legislación que permitiera el tratamiento ambulatorio forzoso, que permita aplicar el tratamiento necesario a los enfermos mentales graves sin conciencia de enfermedad aunque se nieguen a ello, pero esta propuesta no ha sido tenido en cuenta, concluyó. Y a continuación una noticia que nos arriba desde Euskadi sobre la desaparición de da un chaval militando a la Esquerra Berchale. Jueves 18 de junio, la pregunta de dónde está John resuena con más angustia cuando se cumplen dos meses de su desaparición. El pasado 18 de junio se cumplieron dos meses desde que el donostiarra John Anza subiera al tren, de, subiera al tren en Bayona para dirigirse a Toulouse. Fue la última vez que sus allegados lo vieron. Desde entonces no hay noticias suyas y la interrogante sobre su paradero sigue sin recibir respuesta. Toda desaparición inexplicable genera preocupación y zozobra entre los allegados de la persona ausente. Si esa persona es, como en el caso de Anza, expreso político, refugiado y militante de ETA, la angustia se extiende. Además, a un gran sector de Euskal Herria, sobre todo si los escasos datos de los que disponen apuntan a un posible rebrote de la guerra sucia, algo que resucita en la memoria colectiva de un país, una de las épocas más negras de los últimos años. Lo que hace cada vez más plausible esta versión es precisamente la falta de datos y, por supuesto, el comunicado que a los pocos días de, su de que su familia denunciara la desaparición del don Ostiarra, hizo público la organización armada ETA, manifestando que Anza nunca acudió a la cita que había convenido el día de su desaparición en Toulouse. En un principio, la particular situación del militante, que sufre una, gran, una grave enfermedad, ...bien pudiera hacer barajar otras posibilidades, opciones que ya fueron exploradas por la propia familia Anza... ...antes de poner en conocimiento público y de la Fiscalía Labortana su desaparición el día 15 de mayo... ...para que activase los dispositivos de búsqueda. Según afirmó el fiscal de Bayona, la investigación arrancó tres días más tarde. Al día siguiente, ETA responsabilizaba a los gobiernos español y francés de la desaparición de John Anza y daba a conocer que desde principios de año las fuerzas policiales conocían su ligazón con la organización, porque habían encontrado sus huellas dactilares sobre el material informático descubierto en un zulo, cuyo responsable era el propio Anza. Un día después, el, el, el ministro español del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, calificaba como patraña la acusación. Las autoridades francesas ni se pronunciaron al respeto. La hipótesis de un posible secuestro. Así, la izquierda berchale y el movimiento proamnistía comparecieron el 22 de mayo en Bayona y manifestaban que la hipótesis más creíble es que se tratará de un secuestro. Interpelaron a partidos y agentes sociales a denunciarlo y a exigir a París y a Madrid el esclarecimiento de lo ocurrido. Nos... Otra noticia es la de María Sáenz Pardo. El Comité contra la Tortura, CAT, de Naciones Unidas, ha pedido a España información sobre la política penitenciaria con los presos de ETA y la aplicación de la de denominada Doctrina Parot, usada sobre todo para alargar los in internamientos de reclusos terroristas. El escrito de la ONU, que contiene un listado de 39 cuestiones y que fue remitido el pasado 14 de mayo, pregunta al Ejecutivo si ha habido novedades en la práctica de dispersión de presos condenados o inculpados por delitos de terrorismo. Los expertos de Naciones Unidas, explicaron explicaron responsa, responsables de este organismo, quieren saber el motivo de los últimos movimientos, acercamientos y alejamientos de destacados miembros de ETA y de los que se han hecho eco diversos medios informativos. Por primera vez, el CAT se interesa también por la aplicación de, de la doctrina fijada por el Tribunal Supremo, según la cual la reducción por beneficios penitenciarios se debe aplicar respecto a cada una de las penas y no sobre el máximo legal de pertenencia en la cárcel, que son 30 años. Esta doctrina, que se aplicó por primera vez para evitar la salida prematura en prisión de, de Letarra en Parot ya ha, re, ha retrasado la escarcelación en los últimos tres años de unos 40 miembros de ETA, que en la mayoría de los casos verán alargada su tiempo en prisión en unos 10 años. Solo en el 2009, 19 Etarras que debían volver a la calle se quedarán en la cárcel por la aplicación de la doctrina Parot. Cuest <coughs> el cuestionario de la ONU no solo incluye preguntas, sino también alguna queja sobre todo por el tratamiento penal del terrorismo. El Comité asegura que, según la información que dispone, ocho de los diez artículos sobre terrorismo del Código Penal contienen disposiciones demasiado amplias y no observarían cabalmente el requisito del principio del bien establecido de legalidad. Además, el Comité contra la Tortura reitera su inquietud sobre el régimen de incomunicación a detenidos, aplicado fundamentalmente a terroristas. I want to stay alone All my decisions make it Untouchable and change I'm gonna to suffer for the rest of my life And I will always find a way to survive I'm not a failure but I know what it's like I can take it or leave it Or die stay I know I was like the one sir but I'm a little esculteu a Ràdio Pinsania al 90.6, aquest programa és El noi som totes i si us voleu descarregar aquest programa, així com tots els altres, també ho podeu fer a través de la web a radiopinsania.net. Parlem de menors. Sí, ara toca la secció de menors i parlarem de menors estrangers en pre, en presió per una mala determinació de l'edat. Esto está eh lo hemos sacado del Diagonal. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid reconoció el 5 de mayo la validez del pasaporte de, de Rajit, nombre ficticio para proteger su identidad, que certifica en contra de, de lo señalado por las pruebas radiológicas que se le practicaron en el 2008, que Rajit era menor, pues entonces tenía 16 años. La sentencia dice que ninguno de los requisitos establecidos en la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España se ha cumplido por la Administración Pública para tutelar al menor y garantizar sus derechos y subraya que ni siquiera consta que Rajit haya sido oído en el expediente de devolución. Se estima así el, el recurso presentado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, CEAR, en el que se impugnaba su internamiento en el Centro, inter, en el centro de Internamiento de Extranjeros CIE, de Aluche, y su posterior expulsión. Rajit llegó en mayo del 2007 a Asturias y durante un año fue titulado por el Principado. La entidad titular asturiana, el Instituto Asturiano de Atención Social a la Infancia, Familias y Adolescencia, el IAASIFA, lo envió obviando el margen de error de las pruebas radiológicas al CIE de Zapadores, Valencia, junto con dos compañeros cuya minoría de edad puso ser, pudo ser acreditada, pero la edad de Rajit no pudo ser demostrada y fue expulsado a Marruecos. A los pocos meses, de nuevo en los bajos de un camión, volvió a la península, esta vez con un pasaporte marroquí que acreditaba su nacimiento el 28 de julio del 91. Cuando lo cuando lo detuvo la policía, la entidad tutelar ya la había dado de baja como menor, por lo que pese a su pasaporte, fue conducido al CIE, de Aluche, y expulsado de nuevo a Marruecos. Fue entonces cuando el caso llegó a CEAR, que presentó el recurso ahora estimado. Gasolina administrativa. Volvió a España una, ter una tercera vez pero ya nos acercó a los dispositivos de menores posteriores de menores. Vivió en la calle y acabó acusado de un delito grave en la prisión de Villabona. Los educadores que han trabajado con él no ocultan que es un chico difícil, pero remarcan que la administración ha servido de gasolina. Ragid ha permanecido en el centro penitenciario hasta el 11 de junio. La Y IASFA ha respondido a los, a los requerimientos de CEAR con una orden para que Rajit sea reingresado en una unidad de primera acogida. Sin embargo, según denuncia social y justicia, la, la realidad es que salió del centro penitenciario y no había nadie esperándole. En menor, ha pasado una semana en la calle hasta que ha sido reingresado en una unidad de, de acogida. El colectivo asturiano insiste en que estaba tutelado y guardado por la Asociación Cruz de Los Ángeles, a donde debería volver. Pobre chaval y no a una unidad de primera acogida para que se reincide todo el proceso de protección, pues no es el responsable de su salida del mismo. Desde aquí hacemos una, un poco de crítica a estos centros de menores que lleva la iglesia hasta gentuza, porque lo único que hacen es, es que saben mucho peor que cómo entran. Y a continuación, lejiremos el testimonio de un educador del Centro de Manos No Acompañados, La Esperanza, de Tenerife. Jueves 18 de junio. Son las 8.30 de la mañana y luego de recibir las instrucciones por parte del educador responsable de turno... ...voy a mis habitaciones asignadas para despertar a los chicos. La habitación, con cuatro literas, hospeda a ocho menores inmigrantes provenientes de África. Al abrir la puerta, un olor intenso, hace calor. Me dirijo a la ventana y les doy los primeros buenos días. Alguno ya está despierto y hasta se ha duchado. Otros duermen profundamente y parecen no inmutarse al escuchar mis saludos matutinos. Uno a uno me acerco a sus camas y con mucho cuidado les muevo y los vuelvo a saludar. Algunos abren los ojos, otros me sonríen y otros me insultan en su idioma. Ha transcurrido ya un cuarto de hora y parece que la mayoría se niega a levantarse pronto de la cama. Me asomo al pasillo y da olor a cigarrillo. Están fumando en el baño. Entro al baño. Me veo a dos chicos fumando un cigarrillo roto a la mitad. Esto lo hacen para que dure poco y los educadores no puedan detectarlos. Me acerco. Los conozco bien, son parte del grupito al que yo llamo los de siempre. Me acerco a ellos, apuran la última calada y me sonríen. Es justo <coughs> es justo aquí cuando me viene en la mente un recuerdo de aquellos primeros días en el centro. Aquella mañana de abril, entro al baño bajo la primera dinámica que relataba anteriormente y un menor que fumaba empieza a insultarme en su idioma. Me llama Chivato seguramente. En su mirada había odio, tenía los ojos hinchados de, de sueño y el educador de su habitación lo había echado de la cama bajo una tónica desagradable a cualquier hora del día, a empujones. El chico me enfrenta, me dice que me vaya, que no apagará el cigarrillo. Yo tuve miedo del menor, no estaba preparado para esa situación, era mi segundo día de trabajo. Salgo del baño, llamo a otro compañero y le comunico la situación. Él entra en el baño, se escuchan gritos e insultos. El menor sale del baño y me mira desafiante, le, le sigue el educador y a gritos le comunica al menor que ha perdido 20 de los 30 euros que reciben cada quincena. El menor tiene una sanción. Me siento culpable, podría haber hecho la vista gorda, pero mi jefe inmediato estaba siempre encima mío observando cómo me desenvolvía. Vaya primer día de trabajo. Aquellos días no podía dejar de pensar, no podía dejar de pensar el aspecto desastroso del centro. Había humedades por todas las esquinas y desconchaba la pintura hasta relucir los bloques propios de la pared. Las luces, tenues, tipo túnel, manten eran mantenidas por un sistema eléctrico que parece haber sido montado por alguna persona inexperta o por alguien que en ese momento tenía mucha prisa. Se veían los cables colgando por el techo. Todas las instalaciones están remendadas con apaños y chapuzas, algunas dignas de película de cantinflas. Puertas rotas por las patadas y marcos pintados con pinturas de caucho son la fachada estética de este centro de menores que parece haber sido montado ayer en menos de 24 horas. El comedor era una aula donde recibían formación o clases de español. El catering era monótono. Solo bastarían un par de meses desayunando los mismos alimentos para colmar al más apetecible de los menores. Y ni hablar de poder repetir algún día que se tuviese más hambre. Las raciones eran muchas veces bastante cortas. Más aún si consideramos que muchos de estos chicos durante todo el día se le comieron un bocadillo que vino dentro de una bolsa de picnic bastante precaria y monótona también. En mis primeras semanas fui conociendo a la empresa y al personal que la hacía funcionar. Muchas cosas no dejaban de asombrarme. Algunos de los educadores hacían repetidos comentarios de corte racista y sus palabras se dejaban sentir una agresividad hacia los menores que me hacía querer mandarlos a callar. La empresa pertenece a un, a un politicucho de coalición canaria, al partido gobernante en las islas. Como, el de, como era de esperarse, fue elegido a dedo antiguo presidente de la Organización de Juventudes Españolas y dueño de una empresa que hace un par de años atravesará un pleito por acoso contra trabajadores que exigían mejoras en las condiciones de su trabajo. Era un hombre que no daba pie a muchas esperanzas para cualquiera que, que de verdad deseara la integración de sus menores en la sociedad canaria. La empresa conta, contaba educadores bajo perfiles muy variados. Contrataba a educadores bajo, perfil, bajo perfiles muy variados. Algunos de ellos eran auténticos musculitos de gimnasio, porteros de discoteca o personas que en algún mo momento habían trabajado para la seguridad privada o cuerpos de policía. Otros, sin embargo, eran gente muy jovial, simpática y dinámica, de la cual he aprendido muchas cosas en este trabajo, para el cual debo mencionar que nunca tuve formación ninguna ni experiencia previa. Es a este grupo de educadores al que agradezco muchas cosas y con las que compartí experiencias que me hicieron crecer como educador y como persona, gracias a todos ellos. Fue de esos de quien aprendí y en quienes encontré mi propia manera de manejarme por los pibitos. Entiendo que una sanción económica los deja sin dinero y que ellos la asocian más con la manera de trabajar de la policía que de alguien que se supone actúa como su educador o su hermano mayor. Además, esto le empuja a la necesidad y sabemos que la necesidad lleva a las personas a hacer cosas que normalmente no harían, como robar a un compañero o en establecimientos comerciales. Así, de esta manera, llegan a tener problemas reales para luego poder establecer en la sociedad de manera regular, conseguir la residencia y finalmente vivir en Europa, que fue la razón por la cual estos pibes se arriesgaron a venir en pateras desde sus países de origen. Lástima que la empresa prefiera personal que trabaje como policías a los educadores que lo intentan por medio del diálogo y del entendimiento. Si no hay sanciones con tu nombre, tienes a favor un despido o la no renovación del contrato. Se da por entendido que no trabajas o que tienes miedo a de los menores o que pasas de llevar los pibes por la verdad que te dicta el centro. Así, volvamos a la mañana de ayer. Me encontraba de nuevo en el baño. Los chicos me sonreían a la vez que apagaban el cigarrillo. Había conseguido a dos voluntarios para limpiar el baño aqu aquella noche. Ellos saben que yo no aplico sanciones económicas. No les gusta limpiar el baño, pero esta noche no les queda otra opción. Esta mañana yo los vi fumando en el baño y saben que otro educador les habría amargado la mañana. Admito que no está bien que fumen en el baño ni fuera de él. Es un vicio que no les recomendaría a nadie, ni fuera ni dentro del centro. Pero por algún lado tienen que escapar la presión y la resignación de verse encerrados en esos centros abiertos en los fríos y húmedos montos de la Esperanza, Tenerife, Islas Canarias. continuaremos con la sesión de quejas enterreixas y parlarán da 2 de José Medina y Xarías Nicolau. Eh, con José Medina Lomas, sigue denunciando las torturas y y sanitarias a las que está sometido. Ahora le una carta de él. Estoy siendo objeto de un acoso represivo atroz por parte del carcelario tanto a nivel regimental, sanciones, aislamiento, secuestro y desaparición de, de correspondencia, levantamiento de bulos, engr engrilletamientos, amenazas intimidaciones, como a nivel sanitario, asistencia médica total y absoluta, manipulación de falsos informes psiquiátricos a objeto de, impu de impunizar sus cobardes y miserables cometidos, ocultación de resultados analíticos. De hecho, el día el 21 del 4 del 2009 se me realizó un control analítico y se niegan a facilitarme las fotocopias del mismo. Por otro lado se niegan a, a redactar un informe médico reconociendo que tengo el hígado en fase de, de cirrótica. Ello para que no ello para que no pueda ser liberado al amparo del artículo 92 del Código Penal. También están intentando administrarme antibio, antimicóticos para neutralizar mi capacidad intelectual. Se niegan, a, se niegan a programarme una cita para que se me practique una resonancia magnética por motivo de una lumbalgia y que por cierto inmoviliza la pierna derecha. E incluso se niegan a, pre, a prescribirme ningún tipo de anal, analgésicos para que me mitinge los fuertes e intensos dolores. Y para colmo con fecha 24 del 4 del 2009 se me trasladó al hospital bajo orden judicial para una resonancia que no se pudo practicar pues tenía la cita a las 4 y se me trasladó al hospital a las 9 de la mañana. Dentro de estas atrocidades se encuentra la mano negra de los máximos responsables de la institución fascista carcelaria, directora y seguridad. Las torturas que se están materializando contra mí van más allá de lo meramente penitenciario, es decir, que tienen como telón de fondo motivos ideológicos y por mantener correspondencia con presos vascos. No obstante, lo miserable de esta situación es que se está llevando a cabo de forma encubierta, y lo que es peor con el beneplácito y la complicidad del JVP de Sevilla. De hecho, me he visto obligado a denunciar al mismo, al mismo ante la Audiencia Provincial de Sevilla. Pues bien, la Dirección General de Instituciones Provinciales tiene pleno conocimiento de lo que aquí está, se está cociendo. Es decir, le consta que estoy sistemáticamente torturado médica y regimentalmente, pero también de que he empapelado Sevilla y como no él, le ha hecho ninguna gracia. Se envió un fax a Mercedes Gallizo, llamas, para advertirle de los problemas que se estaba teniendo en la prisión y a su vez para pedirle que no me retornasen ...retornasen a la misma... ...puesto que por aquel entonces me encontraba en Puerto 3 ...por motivo de pasar una revisión de grado... ...a través de la central de observación... ...y que se me trasladase a la prisión de Jaendos... ...para poder visitarme a mi familia... ...pues bien, me faltó tiempo para trasladarme a la prisión de Morón... Y, para, ...y parece ser que dejó instrucciones para que se me torturase con más saña... ...no obstante, yo también he mandado otra carta al Ministerio del Interior... ...para denunciar mi situación... ...en, en definitiva, que la situación es extremadamente preocupante y delicada... ...y por lo que veo, esto ha entrado en una espiral de hostilidad... ...que es imposible salir de ella... ...porque no tengo intención de ceder ni un lápiz en, en mis postulados... ...el hígado lo tengo destrozado... ...pero yo soy consciente de que no me van a, a escarcelar ni por error... ...por otro lado, el tratamiento penitenciario no lo reconozco... ...de hecho, ni solicito permisos, ni realizo destinos... ...ni tan siquiera participo en las actividades socioculturales... ...ahora llevo encarcelado desde el día 12 de enero del 91... ...y estoy condenado a una pena de 27 años que por cierto estoy condenado con el código penal antiguo... ...la total la, la tiene para el 2014... ...y la llevaría a condicional desde el 2007. Nueva carta del compañero anarquista... ...Ilias Nicolao. Desde casi seis meses me encuentro aquí... ...en las mazmorras de la democracia... ...un encarcelamiento planificado y basado en como soy en mis ideas... ...los creadores de esta situación son los perros uniformados de la democracia... ...los días pasan entre los muros mudos y miserables... ...los pensamientos vienen y se van... ...algunas imágenes cruzan rápido por mi cabeza... ...otras se quedan por allí un poco más... ...pero hay también esas imágenes, recuerdos y sensaciones que no desaparecen nunca... ...que no se olvidan... ...que están bien arraigadas en el corazón de mi conciencia ellas no pueden ser dobladas no pueden ser alteradas no pueden ser fragmentadas son los recuerdos de ira y de rabia son las imágenes de las llamas y de los ruidos y de los ruidos asordantes las sensaciones de amor y compañerismo son los momentos y experiencias de un camino que como el único objetivo tiene el hecho de alzar alto la bandera de una dignidad irreconciliable. tal y como yo he escrito en mi primera carta pertenezco al bando de los que están guiados por la dignidad para mí Todo empieza allí y todo acaba allí mismo. Los intentos, las dificultades y los encarcelamientos son síntomas de una vida sana, una vida que no agacha su cabeza, la vida para cual no basta con lo que hay, pero que busca y aspira a algo que para muchos parece imposible. Lo imposible no es para nada algo más que imaginar, no es para nada algo imaginario, sino lo que todavía no hemos intentado, lo que aún no hemos experimentado. Los enemigos son muchos, los mecanismos de poder y sus aplaudidores, sus sujetos y sus votantes, sus guardias y sus defensores. Estas atomi atomizadas y desesperadas masas que se sienten agradecidas cada vez cuando aumentan las medidas represivas, que se sienten seguras y aplauden cuando sus amos están bien protegidos. La más miserable supervivencia la llaman vida, una supervivencia administrada a dosis, una dignidad perdida debajo de los directos e indirectos órdenes. De otro lado, esta es su famosa democracia que es, que se está armando y blindando que asesina encarcela y persigue a todo aquel que es hostil. La cuestión para nos, la cuestión para nosotros no es si ellos son muchos, si están organizados, si tienen medios y métodos para golpearnos. La cuestión es de poner todo nuestro ser en la lucha. Y no en una lucha por las ideas pacíficas, algunas por ...algún mundo bello o por una utopía... ...sino la lucha por la dignidad, por la libertad... ...y por la destrucción del poder. Nuestra experiencia la tenemos que reclamar... ...la tenemos que conquistar... ...no es algo que se compra y se vende... ...en los estantes del supermercado... ...ni con las tarjetas de crédito... ...no es algo que baja la cabeza... ...y consiente enfrente de la bandera de alguna nación... ...para luego combatir contra los enemigos de dicha nación... ...nuestros principios y nuestros actos... ...los, pondre los pondremos claro en la práctica... En una lucha difícil, en una lucha de cada día. Sean los que sean las historias que inventan las autoridades sobre terroristas encapuchados y agentes, el responderemos que nunca vamos a someter a la obediencia y al silencio. Guiados por la dignidad nos dirigimos hacia la libertad. Con saludos compañeros. Ixias Nicolao, 6 de junio del 2009, cárcel Danfisa. Venceremos, venceremos. The bitch be jiggin' between that di huster night Along with it she'll be jiggin' up so don't have to get up You got love when up and down when it's on my back when short one turn its sweet the queen Continuarem, que recordarem un tipus de manifestacions que hi ha, que seran de la Núria Pórtulas i de Joaquín Garces en Madrid, la Núria Pórtulas en Girona i en Madrid. A veure, la manifestació a l'11 de juliol a les 7 de la tarda, a la seu iniciativa a Girona, que és per la Núria Pórtulas. El 13 de juliol, judici a Madrid. que podeu, Si voleu informar-vos per anar al judici, hi ha un autobús que hi ha la indicació del 13 de juliol punt tots a Madrid ...arroba-hotmail.com Falquefá, la situación de Joaquín Garcés, después de que este pasado sábado tuvo lugar la manifestación solidaria en Barcelona que unía varios casos represivos, entre ellos el de Joaquín, acabamos de enterarnos de que Joaquín Garcés ha sido trasladado de centro de manera imprevista y sin avisarle ni a él, ni por supuesto a ningún familiar ni abogado. No sabemos dónde se encuentra ni cómo se encuentra. Y eso añade a que ya que ya su secuestro ilegal una indefensión absoluta en la defensa de sus derechos Joaquín ha manifestado a través de un compañero de cárcel que cree que ha sido debido a la campaña por su liberación y que es un intento por parte de instituciones de, desmo de desmovilizarnos también ha manifestado su deseo de que la marcha del sábado siga adelante también nosotros creemos necesario que la marcha se realice con más fuerza todavía si es posible para tan, la manifestación para la solidaridad de i la llibertat de Joaquín Garcés és el proper dissabte, dia 4 de juliol, davant de l'estació de la Renfe de Castelló. I des d'aquí Ràdio Pinsenia us animem a escriure als presos i a trencar l'aïllament, escalsotment, aquest estat feixista. I recordar-vos també que aquest programa, el noi som totes, eh, s'emet els divendres... Els divendres, sí els divendres de 10 a 12 del matí, els diumenges de 9 a 11 de la nit i finalment, es estic mirant aquí la graella perquè no m'ho sabia de memòria, els dimecres de 6 a 8 del vespre, cada 15 dies. Doncs bé, Us deixem amb una cançoneta i fins al pròxim. <coughs>